Jocolate Mendoza que en Barranquilla se encuentra Rafael Escalón del Inagotable pensé que al salir de Colón se venía para el valle pero las ciudades lo han hecho cambiar de vida puede hacer que el cambio de vida no perjudique al maestro ni la distancia de su pueblo le hagan daño muy notable porque esto sería para el valle lamentable sería el triste final de un largo cuento mejor véngase para el valle mejor véngase a su pueblo mejor vengase maestro a la sombra y sus salares yo no creo que sea necesario recordarle que necesitamos su mano y su talento Alfredo Jiménez que en las ciudades destruye todas las costumbres del ser humano. Lo malo acaba con lo bueno, dice un adagio. Y no quiero que a usted se le acaben sus cantares. Yo sé que no tengo derecho para meterme en su vida. Pero acepte esta sugerencia por su bien y por el mío. Porque al valle le hace mucha falta su lira. Y el que me lo contradiga se lo porfío. Por su bien o por, por su, mal. su mal Recuerda que todavía nos toca luchar Porque todavía no hemos ganado la guerra Maestro, que le haga esta sugerencia Porque soy su amigo y yo debo de respetarlo Usted fue a cumplir una misión y nos aguantamos Pero ahora nos sigue privando de su presencia Yo sé que el hombre va buscando cimentar su propia vida Y busca nuevos horizontes, busca el sol que más le alumbra Si algún día te llega a quedar en la penumbra Venga sepa la claridad con su familia. Tome afán, no me afano soy persona de firmeza y de talento. Mi canto tiene cimiento como el de Rafa Calona. Y el culpable de esto fue Colacho Mendoza. Que yo le haga esta sugerencia a mi maestro.